Joder, qué puta mierda de radio, tío. Todo radio fórmula, macho. Pincha la irola, tío. 107.5. Baraski y Sirunak. Ortuarenales, tutua. Saca tus raíces y déjame jugar. Hola, buenas, hola, bien, bienvenidos a este programa que yo tengo el placer, yo, Juan Carlos Cuyo, que da igual, el rey, como queréis llamarme, tengo el placer de presentar, de daros mi mensaje de Navidad, de todos los años... ¡Ey, su, siete o su, oye, perdona, eh, que me estoy aquí, que me han invitado, ¿y esa pistola? ¡Pum! Jaque, mate. Mata Hulhari Mahaban Bikum Fi Bar Maniki Baraski Bisidunag Ala jakbar. Salam alekum beslam. Deze is de verhaal van de verhaal. De verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal. De verhaal van de verhaal van de verhaal daar hebben we het over de toekomst Ser, Ser, het over de guerrilla armatuak, PYD, PKK-famatuarek in de colaboración, bij ba, OTAN, bij Turkije, bij Irak, we de status islamico ultrasco in de rij, en daar hebben we het over. Daar hebben we het over de metamorfose ze iraganeen, euren e, orenta zinua, bat ezbe, marxismo-leninismoa isate tik, ba oin e, mm, municipalismo libertario o, iseneko e, korrente batera pasatu dies, non e, zapatistak e, e, ejemplu besala ukin da, ba, ba komunitate asket autonomeetan oinarriten diren herriak dira, es? da suseneko demokrazeren bidez, da nasio estatua ukatzen duteen. Da bueno, va Mendeval de que eh, Parisen gertatu het uzen nagatik. Staat u duten bitartean, va hem Kurdistanen, zit het in daarbien, va staat u islamicoar Kurdistanen kontra. Apa Kurdistan. Astero, egunero, orduro. Charlie Hebdo, dat dat ook Dogma communicatie is er dat bestaat erbij, zeker. Dat is een santenigute. is wil niet zeggen, ik wil niet Está, bueno, está tu español -leán, va, va a dar a Villavete bastante moviditos entre represión y montajes policiales. Va a dar a el caso de Alfón, el chaval que tras la huelga general del 2012 fue detenido por la policía porque supuestamente llevaba una mochila donde supuestamente dentro había explosivos. Eh, ...tras eso Alfon fue detenido y fue ingresado en un régimen FIES... ...que como todos sabemos es eh, máxima seguridad, sin comunicación, etcétera... ...tras dos meses al final logró salir por la presión social... ...y ahora pues eh, ha tenido un juicio y el juez quiere encarcelarle cuatro años... ...sin ninguna prueba material, o sea... ...vamos, un, monta un montaje policial en toda nuestra cara... Eh, ...en fin, ¿qué pasa? que Alfon no era un chaval así sin más. Alfon era un activista en movimientos sociales como el antifascismo, eh, en los bucaneros de Vallecas, etcétera. Así poco a poco pues intentan normalizar, ¿no? La represión hacia cualquier tipo de disidencia y nos intentan meter el miedo. Pero qué pasa, no, no tenemos ningún miedo, así de claro. Eh, Y hablando de montajes policiales, no nos podemos olvidar de los siete anarquistas que tras la operación Pandora siguen detenidos, bueno, siguen detenidos, no, siguen en prisión preventiva. Y, en fin, son claramente, estos hechos son claramente un mecanismo del Estado y su política del miedo. Y para finalizar, eh, os quiero recomendar un, un documental que tenéis que ver, también sobre un montaje policial muy, muy heavy, el del 4F en Barcelona, una trama de torturas, de impunidad, que no ha salido a la luz hasta hace poco, ayer se estrenó el documental en la TV3 catalana, y fijaros lo que os digo, que un juez ordenó censurar cinco minutos de ese documental, para que os imaginéis la magnitud del percal, ¿sabéis? Está en YouTube el vídeo, así que... Nou, z'lo verlaat. Ciudad morta. Nou, bueno, wajj, een keer, gorat en duw, gorat en hij duw. Je moet daar gaan uitzoeken, maar er is een activiteit politico heet. Speceratuá, kies en stilela. is de speceratuachen. Het is gaaien, speceratuón, kies stilela,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 het is een keer in Loetuta, maar hier gaat in Ilicitia, basad in e, Zapatuan, even in e, Bilbon. Laar ook, laar ook in Milja, u schaadt nu. U bent hier dan, dispersie hier, kind aan beide kant, manifestaal die batean, manifestatie of batean. Dus, ja, goed, Arqui de Co Uve, sindan, staat u Spanjaard in de landtunnel. Iserere, maar orengo, als te leren, e, e, aanmase Terrorisme, de vermoedens, de roturen die ik heb geïntroduceerd, de euronemie, de de euronemie, de de euronemie, de euronemie, de euronemie, de euronemie, de de euronemie, de euronemie, de euronemie, de euronemie, de euronemie, eh, Voluntario, eh, manifestatie, neem ons persona, que manda dirua. confisca tu indeurie, labe ko, bilboko, labe ko, Dirua. o zalla, vaya, lego, lego, lego, lego, lego, lego, lego, lego, eh, programma Oneri, waaras ik heb een programma gegeven aan Gaurkoan, de Kogu Verbenorgia, Kingo Dogu, Baita Retraka Sari Famatua, Monografico Agenda Ere. Eh, commenta tu kodugu, agenda. Eta, bukatzeko cheko, no laes, je kikodugu, radio, rebelde, famatua. go guren gure dot ekarri holako e, berri bat, ba, asuntoa da eta kritika txo eta berripenagarria da. Ba Luma, euskera ez dagoen its gure altatuen aldizkari bakarra desagertu egin da. Eta niretzat eta oso tamalgarria da, eh beti digar abisor, kriston eslogan akas euskeran ganean borrokan eta euskera defendatu ber dogule eta holako makroproyekto etolako pretentsio handiek auseran ganean eta nik uste dut ba kritikapur bete euskaldun sentitan garen guzti se askotan ba euskeran aldeko borroka ...olako gauze txikietan dan eh holako gausen mantentzean eh orduen luma dana e, euskeras dauen its gurutzatuen aldizkari bakarra ba desagertzea ba da oso notizia txarra euskaldun sentitan garen gustiontsa orduen ba ia gausen apurbetadi holako gauzetara eta lortuten dogun mantentzea Olako geusek esbadire eh, mantentzen ba gure kalte doa, osea que. Selena, selan, selanisanda, sanbeare. Luma, luma deitzen san. Luma, luma aldiskaria te da itzgurutsatuen aldiskaria bakarra. Esan behar be bai, naiz eta aldiskaria desagertu, mantendiko da la iten urtero iten da Euskal Herriko itzgurutsatuen chapelketa bai provintzia mailan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan ustiotbe egiten dala, iparraldean e, eta iparraldean ustiotbe dan dana bateratuta eta gero egoten da bat e, Euskaldun, Euskadi euskari mailan euskalherria mailan egiten dana irunen urtero e, urrian osea kego eta bori, A apurbet friki baña baina goazen parte hartzen holako eusetan se euskera mantentziak ba merezi da gure denporea emoteata. venga aurrerai Miré propias a Mina Orduán zabaló a Divides, Euskal, sudokuen Sudoku en Aldisca Ribate, Gitea. Sudoku a Badaus Luman. Apa. caras, está. Bye. baranda Benoba Gaurkoan y Sango de bueno, Irakurri Kodigu, Pasarte chovato Soliburu Gomenda Batena, la conjura de los necios de Itenda. Así cojará. Ignatius recorrió tambaleante el camino de ladrillos de su casa. Subió los escalones laboriosamente, llamó al timbre. Una rama de banano muerto había expirado y se había desplomado, desplomado rígida. ...sobre la capota del Plymouth. Ignatius, hijito. ¿Qué te pasa? Parece que estuvieras muriéndote. Se me cerró la válvula en el tranvía. ¡Ay, señor, señor! Entra enseguida, que hace mucho frío. Ignatius se arrastró... ...penosamente... ...hasta la cocina. Se derrumbó en una silla. El director... ...de personal de esa compañía de seguros... ...me ha tratado ofensivamente. No conseguiste el trabajo... Pues claro que no conseguí el trabajo. ¿Qué pasó? Preferiría no comentarlo. ¿Fuiste a los otros sitios? No, evidentemente. ¿Tú crees que estoy en condiciones de complacer a posibles patronos? Tuve el buen gusto de venirme a casa lo antes posible. No agaches las orejas, hijito mío. Yo nunca agacho las orejas, madre. No te enfades, hijo. Encontrarás un buen trabajo. Solo llevas unos días buscando. Ignatius. Cuando hablaste con ese hombre de la compañía de seguros, ¿llevabas puesta esa gorra? Pues claro. En aquella oficina no había una calefacción como es debido. No sé cómo los empleados de esa empresa logran mantenerse vivos si tienen que exponerse día tras día a un frío semejante. Y luego, aquellos tubos fluorescentes, asándoles los sesos y cegándoles. No me gustó nada aquella oficina. Intenté explicarle al jefe de personal los inconvenientes del lugar, pero no parecía interesarle mucho. Yo acabo adoptando una actitud francamente hostil. Sin embargo, ya te dije yo que pasaría esto. Soy un, soy un anacronismo. La gente se da cuenta y les fastidia. Vamos, muchacho. Tienes que mirar hacia arriba. ¿Mirar hacia arriba? ¿Quién ha estado sembrando esa basura antinatural en tu mente? El señor Manzuso. Oh, Dios santo. Debería haberlo imaginado. ¿Es él el ejemplo del mirar hacia arriba? Deberías conocer la vida de ese pobre hombre. Deberías saber lo que, sarge, lo que el sargento de esa comisaría está intentando. ¡Basta! No escucharé ni una palabra más sobre ese hombre. Han sido los mancusos del mundo los que a través de los siglos han provocado las guerras y esparcido las enfermedades. De repente, el espíritu de ese malvado invade esta casa. Se ha convertido en un esvengali. Ignacios, contrólate. Me niego a mirar hacia arriba. El optimismo me da náuseas. Es perverso. La posición propia del hombre en el universo, desde la caída, ha sido la de la miseria y del dolor. Yo no me siento mísera. Lo eres. No, no lo soy. Sí, lo eres. No lo soy, Ignatius. No me siento triste. Si me, sintiste, si me sintiese triste, te lo diría. Sí, yo hubiera demolido propiedad privada en este en estado de embriaguez, y con ello hubiera arrojado a mi hijo a los lobos, estaría dándome golpes de, de pecho y gimiendo. Estaría arrodillada hasta que se me sangran las rodillas, como penitencia. Por cierto, ¿qué, qué penitencia te puso el sacerdote por tu pecado? Tres Avemarías y un Padre Nuestro. ¿Nada más? ¿Le explicaste lo que hiciste, que interrumpiste, interrumpiste una obra crítica de gran importancia? Fui a confesarme, Ignatius. Se lo expliqué todo al padre. Y él me dice, no me parece culpa suya, querida. Creo que lo único que pasó fue que el coche patinó un poquito porque la calle estaba mojada. Así que le expliqué lo tuyo. Le dije, mi hijo dice que soy la que le impide escribir en sus cuadernos. Lleva casi cinco años escribiendo esa historia. Y el padre va y me dice, sí, bueno, no me parece tan importante. Dígale que salga de casa y vaya a trabajar. ¿Cómo voy a apoyar a la iglesia moderna? Es imposible. Deberían haberte azotado allí mismo, en el confesionario. Bueno, Ignatius, mañana volverás a buscar trabajo. Hay muchísimo trabajo en la ciudad. Estuve hablando con la señorita Mare Luise, esa vieja que trabaja en el Germans. Tiene un hermano tullido con un teléfono en el coche. Es un poco sordo, ¿sabes? Pues consiguió un trabajo estupendo en eso de las industrias buena voluntad. Quizá debería probar ahí. Ignatius, solo contratan a ciegos y subnormales para hacer esas escobas y cosas así. Estoy seguro de que son unos compañeros de trabajo agradabilísimos. Miraremos en el periódico de la tarde. Puede que encontremos un buen trabajo. Si he de salir mañana, no me iré de casa tan temprano. Me he sentido muy sedentario por el centro. Pero si no saliste hasta después de comer. Pues aún así no coordinaba bien del todo. Anoche tuve varias pesadillas. Desperté magullado y murmurando. Mira, escucha. He estado viendo esa, este anuncio en el periódico todos los días. Hombre limpio y muy trabajador... ¿Qué será eso de muy trabajador? Limpio y muy trabajador, de confianza, calado... Callado. Traca eso. Es una pena que no pudieras comple completar tu educación. No sabes ni leer. Papá era muy pobre. Por favor, no podría soportar otra vez esa triste historia. Hombre limpio, muy trabajador, de fiar, callado, santo Dios. ¿Pero qué clase de monstruo quieren? Creo que jamás podría trabajar en una institución con semejante visión del mundo. Leen los otros, hijito. Trabajo de oficina, 25, 35 años. Presen Presentarse en Levi Punch Industrial, Canal and River, entre las 8 y las 9. Bueno. Esto queda descartado. Jamás podría llegar allí antes de las nueve. Cariño, si quieres trabajar, tendrás que levantarte temprano. No, madre. Me abruma tal cosa. Yo no podría sobrevivir a un trabajo de ese tipo. Creo que sería mucho más agradable repartir periódicos, por ejemplo. Ignatius, un hombre como tú no puede andar por ahí en bicicleta repartiendo periódicos. ¡Claro! pero tú podrías llevarme en coche y yo iría tirando los periódicos por la ventanilla de atrás. Escucha, hijo. Mañana tienes que ir a ver esos anuncios. Lo digo en serio. Lo primero que harás será ir a ese sitio. Basta de juegos, Ignatius. Te conozco. Bien, bien. Uf. Levy Punch mm, me parece tan malo como los títulos de las otras organizaciones con las que he establecido contacto o peor incluso. Me doy cuenta de que estoy empezando ya, evidentemente, a tocar el fondo del mercado laboral. Tienes que tener paciencia, hijo. Verás qué bien te va. Oh, Dios mío. Het maar dat Dat No seas in de más, del trabajo no te lang is. Dat het niet te lang que se het como te lang is. Dat het niet te lang is. het niet te is. het Que cachas y quema trabajo Que te quema El trabajo Tampar el Aztecos de traca Sarina Musiaren Idaoslea A todos los eslóganes triunfalistas Y a todos los locutores gilipollas Que disocian la realidad Y nos venden un mensaje que no va a acorde A ver Esto es algo bastante subjetivo, ¿vale? Quería comentar que el tema es que hay veces que me siento como un estúpido cuando voy a cualquier acto, eh, a cualquier acto en los que nos juntamos un montón de gente ya para protestar por lo que sea, porque ya esto se está generalizando un poco en lo que sea. Y es un poco la crítica también a todos estos locutores, pues que me parece ya que hasta en la lucha política, en la lucha que llevamos toda la gente, que intentamos mmm, hacer las cosas diferente y intentamos pelear contra este sistema, pues empezamos ya a adoptar también eslogans de marketing y eslogans del momento para la lucha, ¿no? Y entonces, pues para mí me da la sensación que en el momento que empezamos a pensar ya en vez de lemas de lucha o palabras o frases memorables que nos eh, inciten a luchar contra este sistema, empezamos a inventarnos frases de merchandising, pues me parece que estamos desvirtuando un poco también el mensaje que queremos vender y qué queremos hacer contra esto, ¿no? Entonces, Quería decir, que no sé, igual es una sensación mía porque soy un poco un rayado, pero quería decir que a todos los que os sintáis como yo, pues que vamos a empezar a decir un poquito y a empezar a abrir un poco el mensaje que vale ya de que nos traten como una masa estúpida ¿eh? y que dejen de faltarnos a la, a la inteligencia. Entonces. Eh, vale ya de merchandising y vale ya de slogans eh, de marketing mmm, porque yo creo que el mensaje de la lucha es mucho más importante que hacer una pegatina o una camiseta bonita en algún momento y bueno, sin más esta es mi opinión y quería decir que eso no sé, es bastante subjetivo y no lo sé si la gente os sentís así pero a mí me suele pasar y no sé, me parece que no me puedo callar ante esto porque me parece que esto es echarse piedras al techo y que desvirtúa en realidad lo que el mensaje de lucha quiere transmitir: que es que pensemos todos que, a consecuencia de pensar y de educarse, viene la lucha, que es una consecuencia y que vamos a dejarnos ya de panfletadas y de historias. Que aquí las cosas, el chocolate claro, y, o sea, las cosas claras y el chocolate espeso, vamos. Y nada, sin más, pa'lante. Y un abrazo a todos los que estáis luchando contra este sistema corrupto. Rastion, ga in de kogus een sieno bad, monografico dan het. Daar, wel, nou, kogu, geurkoan, eongo gara, va gouvernu, era que ta es verdineta, es verbaítenes. Età, va forma es verdiné. bueno, hordau si sem bachu, que ta definis sieno bachu, que ta comente kogu, sa porque o la copillo badau, seta scotan orti Davis laña es gara consciente beneta en seres angule deurianetà. Bueno básico para ronda chubetola con que os he a ver ser de coso de no triste topedoso ¿eh? o sea vamos lanzando las formas de gobierno que existen o que pone pone aquí que existen que sí bueno que se han dado <risa> o, o, o, todas gente. las gracias o gracias o, todas las gracias no malas gracias eran no y nos descojonamos un poco venga venga Sí, no por reír por no llorar mira por ejemplo androcracia. Predominio o mayor autoridad del hombre En una sociedad o en un grupo La androcracia marcó la organización social bla bla. total Que se imponen los hombres entre las mujeres Bueno, pues <coughs> Esta se da, ¿no? Un poco, ¿no? Un poquito sí, solo sí, sí, sí. Bueno, y aquí otra que mola también, ¿no? La cracia, la cracia y ácrata Diez sinónimos de, anarquí de Anarquía y anarquista eh, Respectivamente Aunque la, la movida es que la raíz del concepto No es la misma, Anal anarquía es más eh, aluda a la, a la falta del principio poder que, que organice verti verticalmente a la sociedad y la cracia, pues eh, la ausencia de, de coerción, ¿no? En plan, eh, la cracia significa orden voluntario. ¿Y qué? Pero a ver, a ver, ¿aquí el asunto qué es? ¿Los anarquistas qué? Entonces, ¿qué? ¿Los anarquistas se organizan así o eso es lo que quieren organizar o cómo va eso? Digamos que ese es como el, el tecnicismo fino de... ¿De la anarquía? Sí, Ah, sí. o sea, que los anarcas también se visten de corbata, hay que decir, y se no, ponen a... Oye, un del. hay que organizarse. Hay que La organizarse, organizarse es que... y en vez de anarquía, que suena un poco así a, a, a punky con cresta, ¿no? Pillan y dicen, vamos a ponerle a acracia... Somos sácratas. Ah, sí, ahí. <risa> un lea, Queda más bonito, lea ¿sabes? Lea otra. Ah, ya, y échate otra, échate. Aristocracia. ¿Eh? Como el de... Los aristogatos Como el mil de Kelenchun Grupo ¿no? social formado por personas más notables de un estado O por los que tienen un título de nobleza Grupo social de... Que sobresale entre los demás por alguna circunstancia Ah, mira, como los de Sálvame, ¿no? Eso es, eh, eso es, bueno, es sí. Pero esos eso sobresalen por, por, la, por la idiotez y la medio Por la idiocracia Ah, bueno, pero eso, <ríe> es, eso es por la idiocracia <ríe> O por otra cracia, y, sí, sí, sí. sí. Ni puta gracia. Ni, ni una. Bueno, bueno o sea, eh, esta, cada vez que digamos una de estas hay que decir... Ah, eso es. Una, dos y tres. Me el va la por culo. El Vale, perfecto. Vamos a ver eh, bueno, la eh. de la anarquía igual no. eh no, la no, A mí no, no. no. me gustaría probarla. Por eso no, no la sí, hemos no dicho, Olea. No, bueno. Y vas tú y... La, la, la dices. Claro. Ah, joder, no me he enterado del... De de en vale, de es que está al otro lado del cristal. Bueno, venga, Pero literal. Autocracia. Sistema de gobierno en el que una sola persona ejerce el poder sin limitación de autoridad. Autocracia, Sí, Autocracia. digamos que dictadura, no, un poquito de sí. ¿eh? poder absoluto de una sola persona, no. Sí, bueno, dictadura puede ser dictadura militar. En Argentina eran unos cuantos, no, eran la, la, los sí, militares. Una dictadura o sea. también del proletariado, no. Sí. Sí. Pero vamos, sí. esto tiene pinta como una más sola un persona. una persona, ¿no? Sea, o sea, lo que hago yo en mi casa, como vivo solo, no, soy un autócrata en casa, ¿no? ¿Cómo sí. va esto? Contigo mismo, ah, con tu. Sí, vais? conmigo sí, mismo, pues me oprimo a mí mismo. Que... A veces me mando a la policía, ay. Así, ah, me, me reprimo las, ay, me hago unas huelgas. Otra. Venga, va, otra. A ver, mira, una, una que está así como en los medios oficiales, está como muy de moda el tema este, ¿no? Cleptocracia. Cle, espera. Cleptocracia. Es el establecimiento y desarrollo de poder basado en el robo de, de capital. O sea, se institucionaliza la corrupción... El nepotismo, que es en plan de... Esto lo de, conocemos, ¿no? Sí, esto nos suena de algo, ¿verdad? Sí, suena, día. suena. Sí. Explica, eh, explica. Eh, contratar a, a gente para los altos cargos del funcionariado mediante a dedo, tal... Y bueno, pues esto, esto es el mítico discurso que ha creado ya unas cuantas revo revoluciones, ¿no? El, el recurso de la corrupción para, para avispar a, a, las base, a las masas, ¿verdad? Bueno. Yo voy a decir una cosita. Estos de los que roban ¿Qué? y así, esto también, en, en, en Italia sabes cómo le llaman a esto, ¿no? ¿Cómo? El sistema. ¿Cómo? <risa> vale, tío, vale. Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de la cleptocracia, porque creo que cuando un sistema no funciona, hay que robar. Ya, pero eso no es una cleptocracia. La ah, sí, te parece bien. El barco no pensar igual que tú. Cuando los, las élites se organizan para robar. Ya, no. pero yo sí, lo que sí creo es que la, la base social Tiene un cierto recelo a, al robo, ¿no? Porque es como... Bah. No, ¿No habéis escuchado? Al... Nosotros, no, no, no, no. Es que al pueblo nos meten a la cárcel por robar. El tema no de no. la cleptocracia es cuando la base, o sea, cuando la élite del que dirige el, el país, se supone, o el gobierno en cuestión, se organiza para robar a toda esa masa. Sí. Sí. Sí. Sistemáticamente. Vale, Sistemáticamente. Entonces, entonces no quería romper una lanza a favor de esto, pero sí quería hacer un comentario y decir que hay que robar, Peña. Sí. <risa> hay que robar No habéis escuchado no, no. antes sí. la canción sí. de Electro si no de Endres, que lo decía sí. claramente. Si no crees en el sistema, ¿qué no. cojones no. haces no. Para No. La Hombre, puta, A veces, a veces no, el es robo que... es una, un, un sistema de equilibración de capital Os voy a decir ¿no? una cosa, no podéis vender el mensaje que hay que robar Hay que robar al rico O sea, hay que decir todo. Hay que sistema? robar, no. ¿A que Porque robar el, el yonki roba la panadera del barrio, tío, y la puta de la panadera del barrio no tiene culpa. La estanquera no tiene culpa, tío. No tiene culpa, tío, la estanquera, tío. A las grandes robar. superficies, venga, todos ahí No, a no, robar. yo estoy hablando del sistema de robar. Bueno, eh, vale, eso es. otra idea. Eh, Vamos a, pasar hay, que, a hay que inventar una sociedad que no, ha, no haga falta robar. O sea, que no haya propiedad privada, claro. ya ¿Cómo? Pero para ello hay que romper el este en que estamos. Eres una crata. <ríe> <ríe> Otro, eh, otro a ver, mira... Eh, eh, espera, espera... ¿Qué tenemos que decir con ese anterior sistema de criatocracia? ¡Me la por el culo! Bueno, mira, a ver... Esto que también eh, hoy en día está un poco así de moda, ¿no? En esto del, el, del capitalismo y tal... Pues eh, la consumocracia... Esto es eh, eh, la presión eh, que, que, digamos, las masas hacen eh, eh, al poder político mediante... Una inclinación u otra en, en sus hábitos de consumo, eh, mediante el boicot, mediante, eh, pues no sé, eh, val, eh, discriminaciones medioambientales o lo que sea, ¿no? y pues esas corrientes eh, generalizadas de consumo pues eh, pues crean cierta presión esto este, este tema eh, es muy interesante de hecho creo que hay un vídeo por ahí que ahora mismo no sé como un no sé un documental bueno es más un corto un rollo así porque es como que eh, en un futuro se puede dar este tipo de, de forma de gobierno ¿Eh? Como que se cree que puede haber una tendencia a esta forma de gobierno donde los que gobiernan son multinacionales. ¿eh? Bueno, que esto igual ya se está dando, Estoy ¿sabes? Ya se está dando. Vale, pero de una forma totalmente transparente o más transparente, ¿vale? <risa> en el que eh, la gente, o sea, ya no se vota ni nada, sino que consume a una determinada, un determinado producto, a una determinada una marca, marca, porque esa marca, pues, por ejemplo, pues, eh, pues eso tiene más activismo social eh, en un sitio o, o, o tira más por un lado. O, o al sea, final ya, que las si... multi, eh, multinacionales eh, dominan eh, pues el sector eh, de sanidad, la, la Pero, educación... Claro, desde, todo. desde que el sistema financiero está tan desarrollado, no hace falta ese consumo para que ellos... Eh, eh, ...acumulen ese capital, ya lo, lo acumulan mediante el sistema financiero, ¿no? ¿verdad? O sea, General Motors gana más en bolsa que, que produciendo coches. Ya. Vamos a pasar a otro tipo no de... No pero yo era un documental que buscarlo por ahí que es muy chulo. Sí, así. sí, un segundo, un segundo. Yo me ha parecido interesante en esto que... Eh, John ha dicho que eh, la consumocracia, o sea, la masa que consume... ...puede utilizar esto como arma también, ¿no? Me ha parecido interesante el tema del boicot, o sea... Puede ser interesante en que eh, en vez de votar, tú mediante un consumo eh, puedes decirle eh, socialmente si está aceptado o no, ¿no? O sea, te quiero decir, claro, pero ahí queda excluida la gente que no tiene capacidad de consumo. Claro, ahí está. O sea, te quiero decir, no, no. O sea, me parece interesante el hecho, o sea, el hecho de, de que se... Eh, No sé cómo explicarme, se me estoy liando ahí en este. Boicote Israel, el chavales. No, pero de, lo de hecho, boicote Israel, yo creo que es una pretensión, o bueno, os está dando este caso, os está dando o se quiere dar. El caso este, ¿no? Decirle a Israel tú para a través de... Eso es, no, te quiero de decir que de al final es muy elitista porque es la peña que puede consumir, pero de alguna manera esa peña que puede consumir, que está dentro del capitalismo, de alguna manera también hace su repulsa, ¿no? Eh, Eso es, utiliza sus armas de, o sea, de cierto modo. De, de alguna manera. Bueno, vamos a pasar a otra antes de liarnos, que si no joder pero pues es que aquí hay un montón, no sé ni cuál. Es meritocracia, vete. es una forma. <risa> Lo de hoy en día también, ¿no? Casi. Es una forma de gobierno basada en el mérito, o sea, en ser un, un trepa de la vida. Bueno, pero es que algunos hacen los méritos con partes de cintura para abajo, que eso también eh, hay que decirlo, porque no son todo méritos, hay de capacidad de gente, ¿sabes? Porque, ¿A quién te refieres? No, te quiero decir, porque aquí hay mucho trepa, pues ahí tenemos al Nicolás también, ¿no? Y a toda esta peñita, que sus méritos, pues igual no son. Méritos de que por capacidad o por valía, si no son méritos, pues de otro tipo yeah. de méritos, ¿no? Entonces, eh, esa meritocracia también habría que medir un poco en lo que de, en, definimos como mérito, porque claro, para uno es un mérito de la hostia, es cuando te pones las rodilleras y. y... No, lo importante no es que para unos o para otros, sino que para que las clases sociales dominantes, o sea, que el capital, que es lo importante, eso es el mérito. Bueno, a ver, eh, vamos, vamos a... a leer otro, por ejemplo. Eh... Plutocracia, creo que Pluto viene de Disney. ¿eh? ¿Cómo? Plu Pluto. Al perro ese, ¿no? Uh, uh. Plutocracia. ¿Eso oye. qué quiere decir? Que él es el dictador, ¿no? Ahí sí. ¿no? Hacemos, hacemos todo lo que dice Pluto ahí. Ala, toma por culo. Eh, plutocracia significa gobierno en el que el poder lo ostenta la clase social más poderosa económicamente predominio social de la clase más rica de un país. Vaya, vaya, qué sorpresa sí, Es un término que hoy en día eh, no está muy en uso en los medios oficiales pero que, vamos, que eh, describe bueno, perfectamente, es que, ¿no? Es que, es que de hecho la única verdadera lucha que existe es la de clases, ¿no? La de ese 10% que controla el 90% del resto, tanto en medios de producción como en medios naturales, como en medios de gobierno, entonces, ahí está la plutocracia esta, ¿no? De los cojones ¿no? En que nos vacilan cuatro pelados, tío. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a, a plutocracia me por el culo! Y mira, esta, esta es muy interesante Oclocracia Oclo Es el gobierno de la muchedumbre Es Ahí decir, está. la muchedumbre más agentío es, es un agente de producción biopolítica que de a la, la hora chismilla. de abordar asuntos políticos pues eh, presenta una voluntad viciosa viciosa, confusa injuiciosa o, o irracional eh, por lo que carece de capacidad de autogobierno y no conserva, no conserva los requisitos necesarios para ser considerado como pueblo. O sea, es, imaginaos la, la imagen de, de Frankenstein y, y todo el gentío con las antorchas eh, a machacar a Frankenstein. O sea, ese, ese impulso de la muchedumbre que, vamos, que por mucho que sea quizás la mayoría o bueno o no... Eh, eh, no razona sino que el impulso eh, sí. nos mueve y tal pero sí. estaría bien también no no no a mí esto me da mucho miedo esto no, es, uf, eh, se te va de las sí, manos sí, sí, sí. como el tiempo que se nos va de las manos exacto sí. venga otra otra venga, ahí, vamos terminando. a echar un par de ellas más y acabamos porque andamos de tiempo la más otra que la hostia. Una, Venga, una más me vamos encanta. A echar. Teocracia. Ahí va. Teo, cu cuando manda Teo, Teo se pone en el poder. Te ir. Teo en el gobierno, ¿no? <risa> pues Teocracia, os sí. imagináis, ¿no? Concepción del Estado según la cual el poder temporal depende del poder espiritual. Ahí estamos. Ahí, ala es grande, tío. Bueno, y por acabar, ¿a ¿qué le decimos a eso también? ¡Meteros es? la polígono! Bueno, sin más, a Amaytudou monográfico, igual Valio y Sindhocho ese que usó en el Yakiti, igual es, pero bueno, Orgelitudit. Bueno, para saber que ninguna de estas es una forma de gobierno válida, sí que había alguna que podía acracia, ser. Ah, cracia, gracia. Como es la gerontocracia, que esta, por ejemplo, a mí me molesta el sistema de gobierno en el que poder residen las personas ancianas, ¿eh? porque ahí está la sabiduría, peña. Ya, bueno, pero... sin más, Yoango Garaurungo seis Ñogas, Aureraay, venga. se bariku azpergarria ez dau esebe seiteko ala. Dolan bueno, abaritzen da ez duzula baraski dizuunak entut. Eta orain agenda. Bueno, bai, a ver, eh barikuro, o sea, astrobesala, zaten dugu barikuro, barikuro gastetzean, barikuetan, 8 herdietan pisapota dagoela. Gainera bariku honetan, bariku honetan hortuondo gastetzean, aldako hortuondo gastetzean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 dakis dakis de moduan vido etati 7 etara bidomekero barazki bizidunak eta eta repetizioa 9 etatik 10 etara martitzenetan, o sea que seis sue eta 7 sue irrati libreak, a paiola, a portuando irratia. Eso ¿Gora sirolitos. ¿Gora contra información? Apai, libera tu mente. Guerra verbal contra el gobierno usándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Aquí Radio Rebelde, desde la Cruz de Gorbea, territorio libre de Euskalería. Ya son tres las columnas que avanzan en la resistencia. Gorbea, Aiscori y Amboto. Son muchos los combatientes que se suman a nuestras filas. Como en 1895, los días del imperio español tienen los días contados. Ya lo dijo el gran José Martí. Vivo en las tripas del monstruo, conozco sus entrañas y mi onda es la de David. Ahora, Goliat se llama David. Y David es un gentil que no tira con onda Sino que lanza piedras, rocas enormes Que surcan valles y montañas Ellas, las gentiles, lideran nuestras columnas Nuestras piedras ya surcan los cielos Aplastando sus cuarteles, sus bancos y sus administraciones Liberando a las gentes del imperio del capital Erri, serri Arisari, sarri, piedra a piedra, pueblo a pueblo. Aquí tenemos a un kilo, quien decísme en el alma quién, quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.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 Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Cuantos siglos de aceituna, los pies en las manos presos, sol, la sol, y luna, a luna, pesan sobre vuestros huesos, ja, en te brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, con todos tus olivares, andaluces de jaén, andaluces de jaén, aceituneros altivos. Decidme en el alma de quién, de quién son esos oligos andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Honegien ja Amaitu du Oarko programa Este programa bat Iroia erradian Plazer bat Beti bezala Da badakit zu Eder torrentomekanez Urrengoan Berri oregongo gara Da A tope Kalean ikusiko gara Da bueno ba, Beti moduan Besarkada bat Eta gurel kartasuna Borrokan zauzen guztio Edozein munduko Edozein parte ba, Mundu netako Edozein partetan Ya ja, entzun dendozuen irrati libreak, eh, Botika Parlamente, tío, beste kontrainformasioko edo beste informazio mota bateko, ba medioak entzun, se medio oficialak ezte hori balidezetako bez. Hemen gauzen 7.5 irratian gu eta besteain beste, beste ideia soro batzuka ez, baina bueno, esberdine dire eta apa, eutsi gogor, lima gogor Bueno, is een gekke, een chute Ni eh, gaitik. In eh, eh? vale? bueno, eh, de eerste plaats, programa het programma van Laburg, Guas, in het programma van Laburg, in het programma van Laburg, in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 Bueno, da onegase, ga, ga programa, da bueno, da hemen nik amaitutako bakarrik agukutsu bez. Eh, segun inguru inguru cuadrillas da debatitu vervaag da, da naar dat dat is het zie neist a gentje ake pamphlettero of pesau of nozé sé këe word aan a causa a satie maan a seguido aurre, se, se debate, debate da, oso da, da dixi que beste, barik, beste deze is een programma waarin het een beetje een beetje een beetje een beetje een een een een